Como cada jueves, eh, también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de Internet... ...tanto en Euskiplaza.net, pinchando en el logotipo de la radio... ...como a través del blog del programa Euskal Música... ...a través de musicaensión.blogspot.com, pinchando en el logotipo del programa. A que estos últimos días, pues, estamos teniendo algún que otro pequeño problema... ...para salir al aire a través de Internet, debido a ese pues problema que venimos teniendo ya hace unos días... Desde que se nos fue la luz aquí en Berriozar y Ratia. Jueves en 18 de abril del 2013, 5 minutos que pasan del punto de las 9 de la tarde noche y aquí comienza, como cada jueves, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, Euskal Musicam. También comentarte que este tu programa, un programa dedicado a la música local, como te comentaba anteriormente, también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado día 20 como el domingo 21 de abril, entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde-noche, eso sí, en Relifusión, en repetición. En el programa de hoy tendremos la visita de la formación de Iruña, Lecañas y Las Pestañas que hace poco tiempo acaban de publicar lo que es su segundo trabajo discográfico Negocio Animal en el cual te puedes encontrar 13 temas en castellano y en euskera. Estarán por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Los tres componentes de la banda Arcaich, Ivonne y David Para hablarnos un poquito pues de cuándo se forma la banda Un poquito la trayectoria musical de esta formación Ya que esta banda ha editado dos trabajos discográficos Uno hace dos años Y otro el que van a venir a presentar este álbum Negocio Animal Hace poquito, poquito tiempo Y también repasaremos con ellos parte de los 13 temas que componen el disco. Y aparte de tener, por supuesto, la visita de Legañas en las pestañas, también haremos un repaso a las noticias más destacadas de la semana, centrándonos en el Aricu rock de este año 2013 y centrándonos con un grupo de Leyoa, de Vizcaya, que acaba de publicar lo que es su primer álbum, el grupo Strict Ninan. Y también, por supuesto, hablaremos de la agenda de conciertos. Repasaremos los conciertos para los próximos días. Centrándonos en los macroconciertos Porque hay que decirlo así De las fiestas de la chantrea Y es que en toda chantrea En todos los eh, rincones de la chantrea Va a haber cada día un concierto En la agenda de conciertos Te lo desgranaremos poco a poco Para que sepas eh, quién actúa En cada lugar Y para pues eh, que tú decidas A qué concierto quieres asistir Y la música, por supuesto, que tiene un papel importante en Euskal Música Y hoy escucharemos, entre otros, a Siroca o a la banda Caótico Que acaba de publicar su nuevo larga duración titulado E.H. Kaling Además, como te comentaba la semana pasada Hoy desgranaremos y escucharemos 4 de los 10 temas de la novedad de la semana El nuevo trabajo discográfico de la gente de Eibar, E.H. Sukarran Todo esto te vas a poder encontrar en el programa de hoy de Euskal Música, la sintonía de Berriozar y Ratia, en la sintonía del 100.8 de la FM. Y si te parece, vamos a comenzar lo que es el programa de hoy y vamos a hacerlo con un poquito de reggae, un poquito de ska, un poquito de música jamaicana, hablamos, claro que sí, de los Bad Sound System, una banda pionera de la escena vasca en eso, del hip hop, reggae, eh, cultura jamaicana, que se han convertido en obligado referente para quien ama estos estilos musicales a lo largo, por supuesto, de su trayectoria musical, que dura ya 10 años, 10 años desde que se formó Bad Sound System. En diciembre del año pasado, del 2012, editaban... Este es un nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Alaketandel. Vamos a extraer uno de los temas, el segundo corte del álbum, el tema Caminando con la música festiva jamaicana de los Badson System. Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas guerrilleros, sí, que nos acompañan en el camino contra el sistema. Beguineo songataza. Zutakomestera, kustiegele, eskerbilla! Zutakomestera, uh. kustiegele, eskerbilla! Buscando, nunca me canso, sigo retando Hablando, rimando, cantando, pentado en el chal, me Que no tenga flow, cuatro locos pongo En tu loro bad song, Siempre te la lión, repito Fiel a mí mismo mis compadres Fiel a los consejos de mi madre Fiel a este corazón que arde por Mucha culpa calle contra que nunca es tarde Es bueno que no farde, bom, bombo bon, El que lo parte, ves, no es el que tiene Sino el que comparte, ves Resiste monte, maricalle como estandarte, ves El ser coherente Sufres mucho para realizarte yo Pero el bombo claparás, mi amigo Y este tema Está representando aquellos Y aquellas que queman Quema. Todo nuestro respeto Se eleva, no se frena Tienen esta lucha Música nos complementa Su apete y borroca Contra el sistema Así que sí Lucha, pincha, baila Pinta rima Como en sí Cuentas que se abren Seas o no seas de aquí Piensa cosas buenas Importantes para vivir para un Tiene un corazón por ti Por eso sos beso Por eso este verso Por eso es más Por eso propenso Bajo un vector real Por eso yo pienso, siento, no miento, presento Bats de la peña, sound Siempre tendréis nuestros enteros respeto Caminando podrás ver Donde sal que del diablo no se fió Iluminar, comprender Aquí seguimos los que son. Dime cuántas quedan después de lo que nos intervió Recuerdo los, mar, vayan, vayan, los comienzos de aquel veces cuando todos nos unimos para que ya avance con no vuelvo a empezar nuestras almas a florecer y pronto abriste un hueco y te lo hiciste merecer Era la forma de podernos proteger pronto llegózamra y nos hizo crecer más admiración y más dedicación por ser mal y darnos cuenta que entonces no nadie en el camino a muchos que pudimos conocer o son hermanos de la Kuruza lagun beti izango da nombai manos del acante nos citan en una formación que bueno tiene una larga y extensa pues relación de conciertos de actuaciones Podríamos destacar, por ejemplo, las realizadas fuera de Euskal Herria, en Francia, Cataluña, Galicia, Andalucía... ...sin olvidar las giras realizadas en México y Japón en 2010 y 2011 respectivamente. También, por supuesto... Señalar y destacar ese festival Rotatom Summesplan en 2010 Uno de los festivales de rigi más importantes de Europa Que por supuesto, ahí estaban Bad Song System Dando todo lo que tienen y mucho más encima del escenario Lo que escuchas está incluido dentro del tercer trabajo El álbum Aldaketa Esto es el segundo corte del álbum Caminando 12 temas son los que te puedes encontrar dentro de este trabajo con fuerza, con garra, con energía y dispuestos a hacer bailar a todo el mundo. Por ejemplo, desde la directa denuncia pues hacia quienes han provocado la crisis en el tema Betty Berdín hasta pues la alabanza del poder de la palabra en el tema World Sound and Power realizada con las colaboraciones de Lengua Alerta y Rude Ify. Pasando por ejemplo por el tema Resistencia, que es la canción que muestra el orgullo de barrio en homenaje al mítico barrio Moscú de Irún, donde ellos provienen y por ejemplo el tema Eridenak Aske que es el tema que vamos a escuchar ahora mismo que es una canción internacionalista en favor de la lucha de los pueblos por su libertad, esto es más o menos eh, un poquito en grandes rasgos lo que te puedes encontrar dentro de este tercer trabajo, nos quedamos lo dicho con ese tema nos quedamos con el corte número 7 el tema que hemos dicho anteriormente Eridenak Aske, para disfrutarlo y saborearlo de manos de ellos, de manos de Bad Song System Hei jau, beri batzauz izten buiaka Buiaka Maskatasunagatik, herri denakazke Jau, jau, jau all right esos ritmos jamaicanos con trisha incluida de manos de Bad Sound System banda Irún que reaparece en el panorama musical con su tercer trabajo el álbum a la y temas como este que estamos escuchando, el tema Erry de Nak Askeem Y de la música de Bad Sound System nos vamos con también otro tercer trabajo discográfico Esta vez nos vamos con la banda Siroca que reaparece renovado en este tercer trabajo En este tercer disco, Shiroka, pues llega con ganas de empapar a la gente de nuevos sonidos, ideas y conceptos. El disco, este tercer larga duración, ha sido grabado por Kaki Arcarazzo en los estudios Gálate de Anduain durante enero de este año 2013. El disco está formado por seis temas que en la trayectoria de Shiroka pasan a ser los más, digámoslo así, maduros y definidos en cuanto a sonido y con un estilo más definido. Eso es lo que decía Shiroka en la rueda de prensa en la presentación de este álbum, Iru Uri. S, Z, N Hay que decir que son 8 temas Pero son 6 propios Otros 12 temas son Digamos así, bonus track Que luego te contaré de dónde han salido Ahora si toda nos vamos a centrar En esos 6 temas, vamos a escuchar Uno de ellos, nos vamos a quedar con el segundo Corte del álbum, el tema Belcha, La música de Shiroka Dentro de este álbum, Iru S, Z, N Música Belchá, segundo corte de este tercer trabajo para esta banda, para Shiroka el álbum Iru SZN 6 temas propios y dos bonus track, por un lado la canción compuesta en 2012 para el documental Chimeleta con la colaboración de Sagude y Esquide y Coletra de Alay Martín Y por otro lado, la canción compuesta para el festival que tuvo lugar en Londres, el back Solidarity Sound System, en el que participan Ayora de Seamais, Leire de Lain, Juan Sangre de Gobernors y la Aine de 121 Creu, con la letra de Imanol Galfarsoro y que se grabó en los estudios Gawa. Esos son los dos bonus track que te puedes encontrar dentro de este tercer trabajo. Los temas Chimele Track y el tema Inside on Abelma's Thel. El tema del festival que tuvo lugar en Londres del Back Solidarity Sound System. Buenos temas eh, grabados en febrero de este año 2013 y una banda mmm, que está compuesta por eh, María Rivero a la voz por Pedro Melgarejo al bajo por Gorka Chamorro a la batería por Íñigo Pagazaortundú a las guitarras y las letras están compuestas por Rubén Rivero colaboraciones como te comentaba anteriormente en este disco pues son básicamente las de la canción del festival que tuvo lugar en Londres las de Ayora de Seamais, las de Leire line las de Juan Sangre de Gobernos y la de Laiane de 121 Creu junto por supuesto a Sagaute y Esquire y a Alay Martín junto a y Manolo en otro en el otro tema del bonus track, el tema Chimeletak. Vamos a escuchar, si te parece, otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo para Siloca. Nos vamos ahora, si te parece, hasta el corte número 6, el último corte antes de llegar a los bonus track para saborear, para disfrutar el tema Canta Onekin. Pureve bien ahora Zizara e zu begi biztakoa da ez dela gezu Gure ongizartea pairatzen duzu zu eurita espian bero edo edu Zizimogu honen miseria zara zu nabari dikuzata Canari begira tutu su su etosur es buka tu eindo suhi poquito sa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 Música de rock alternativo de Tudela Lambretos Una formación que se formó en el año 2009 Pero que todos sus miembros pues tienen una dilatada experiencia en otras bandas Como pueden ser La Viuda Negra, Big Mistake y Hora Cero Hay que decir que tras un rodaje por los escenarios de Nafarroa en el 2010 Son seleccionados como finalistas del concurso de bandas ...originado por la red social Engiol y actúan en la sala Caracol de Madrid. Lo que les lleva a la banda a grabar un EP en el 2011 y salir a la carretera... ...llegando a compartir escenario con grupos de la talla de Dickers o La Fuga. En el 2012 llegan a ser semifinalistas en los encuentros 2012 de Nafarroa en la modalidad de música y su nombre comienza a sonar como nuevo grupo a tener en cuenta dentro del eh, panorama musical Navarro. En este año, 2013, han sido elegidos para participar en el circuito artistas en ruta organizado por la AIE, lo cual pues les llevará a girar por gran parte del estado presentando su primer trabajo discográfico titulado Overfall. Un álbum, Our Flow, en el cual te puedes encontrar eh, 13 temas en castellano y en inglés, más eh, en inglés que en castellano, según pues nos comentó Emma, la vocalista de la banda, que la semana pasada se pasó por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, para presentarnos este, su primer trabajo discográfico. Aparte de Emma, en la banda están Eva, Luis y Raúl, un cuarteto que ya están de gira y que la semana pasada, el 12 de abril, estuvieron presentándolo en el el Vostok Club de Iri de Iruña y que eh, mañana viernes día 19 de abril lo estarán presentando en casa en Tudela en la locura de Ángel después el 10 de mayo se irán a la Sala Eden de Huesca el 17 de mayo estarán en, en la Sala Tabo de Madrid el 18 de mayo en la Oveja Negra de Segovia y el 14 de junio vuelven a Madrid más concretamente a la Sala Wurlister Ballroom para presentar este álbum Overflow dentro de ese de esa gira eh, Artistas en Ruta vamos a escuchar otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este primer larga duración de esta banda de Tudela Lambretos, nos quedamos con, digamos así, a mí, el tema que más me gusta del disco el tema You Never Know Música desde Berriozar y Ratia, mandamos un fuerte saludo, un fuerte beso a todos los componentes de la banda y por supuesto mucha fuerza, mucho ánimo para esta gira, artistas en ruta que comenzaron el día 5 de abril en el Pub Jazz de Alfaro y que seguirán lo dicho el 19 de abril en Tudela, el 10 de mayo en Huesca, el 17 de mayo en Madrid, el 18 de mayo en Segovia y el 14 de junio volverán a Madrid, ya estuvieron lo dicho, por aquí por Berriozar y Ratia, por ahí Buscal Música la vocalista de la banda Emma para presentarnos este nuevo trabajo discográfico y el viernes pasado 12 de abril en el World Stock Club lo presentaron con gran afluencia de público y un buen, buen, buen concierto que dieron esta banda con, bueno, delitándonos con todos los temas del disco y por supuesto con alguna que otra versión que también se sacaron de la manga Overflow, recuerda, Lambretos desde Tudela el mañana viernes Los tienes en casa, en Tudela, en la locura del ángel. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con otro estilo musical. Nos vamos hasta Gurain y nos vamos con la banda Caótico. esta banda para caótico dentro de lo que es el octavo trabajo de estudio E.H. Kalin ahí está el pump y rock que bueno revoluciona todos los rincones de Euskal Herria y del estado canciones redondas cortas y directas con las que bueno ha mezclado y producido Jimmy de Sociedad Alcohólica Un álbum que, como viene siendo habitual en la trayectoria musical de Caótico, tiene que tener colaboraciones, ¿no? y en este caso pues las colaboraciones han sido por ejemplo en el tema Itch Egin Beguiekin de Manusquera, la letra pues la ha compuesto Elbert Solari, Xavier Silveira y la canta Fermín Mugruza la canción Falta de Riego es de la banda Alavesa del mismo nombre, Falta de Riego y Juan S.A. canta en el tema Recarga, esas son las colaboraciones dentro de este octavo trabajo discográfico de Caótico, ya sabrás que el año pasado en el 2012 hicieron 10 años y con motivo De ello, pues sacaron un álbum en directo Grabado más concretamente en las fiestas de Bilbo En la nagusia Un pedazo concierto Que, bueno, que después lo sacaron Lo editaron tanto en audio como en vídeo CD y DVD eh, Un álbum llamado X10 En el cual, pues ahí estaban los temas más representativos De la trayectoria musical de Caótico Lo que acabamos de escuchar Es uno de los temas incluidos dentro de este álbum EH Calin El tema así es la vida y no somos con otro de esos grandes temas, pum, de esos temas rock que te puedes encontrar de esta banda de Agurain Caótico, una banda compuesta por Johnny a la voz, por Xavi a la batería por Font al bajo y a los coros por Aguayico a la guitarra y a los coros y por Aguayo a la guitarra comentarte que el primer trabajo discográfico lo sacaron en el 2001 bajo el nombre de Mundo Caótico, nos quedamos con el tema Falta de Riego, decimos segundo corte del álbum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 ZAMIN ETA NEDATZEN DIKOA ZEME ALA BENA BISENETAN MARGATUTAKO ZUZTO PURUTZEA ETO DIZUNIK ABEKO LUPE ISIPATENI KARATA ONIAZEA BALDIN BADA ANAITZAKO RIRIT BALDIN BADA DURE ANA BERRIRI BALDIN BADA ROKAR Tu vain, historia ya en Gure como induetan, un piñar en mis zorros está. Pureza le mise y arrastó esta maldita, arima lu lurretan, e osi coraix coste hoñote. Por eso dure que en Er casto paretetan Estu tutto di cute sin furar E battigarmi e nada de che Giustizia e sale in vin dos pachurra Baldinada anexa corrire baldin baldin Baldinada pure anaverire Baldinada lo carrisendori Baldinada arena I Con el tema Asken Vistan Leak se abre lo que es el nuevo trabajo para esta formación, para EH Sukarra. Que regresan al panorama musical con 10 nuevos temas dentro del álbum titulado Uiñak. Y en el cual te puedes encontrar temas rockeros como este que estamos escuchando, Asken Vistan Leak como te comentaba anteriormente, es el tema con el cual abren este nuevo trabajo, esperado nuevo trabajo para esta banda, para EH Sukarra Atlantida Coas Atlantida Coas Atlantida Coas Como te comentaba al comienzo del programa, vamos a disfrutar de, de cuatro de los 10 temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo. Ya está a la venta, por cierto, el álbum Uiñak. Hemos escuchado el tema que abre el álbum, el tema más concretamente Asken Vistaleak. Y ahora nos vamos con otro de los temas también incluidos dentro de este nuevo trabajo. Nos vamos hasta el tercer corte del álbum para disfrutar del tema Gordon. ¡Gordon! Chesucarra, una banda que comenzó su andadura en 1991 en Ibar de la mano del músico Mikel Norton después de haber ganado el concurso de maquetas de la recién nacida emisora Euskadi Castea. Ellos les abrió las puertas del nuevo y revolucionario sello discográfico Esa Nozenki donde publicó tanto en Esa Nozenki como en Meta, continuación natural de aquel sello eh, donde editaron sus eh, primeros seis discos eh, Su estilo pues se puede definir como punk rock melódico y su repertorio está compuesto por canciones fuertes Pinceladas de hardcore y mmm, alguna que otra baladita. En abril de este año 2013 acaban de publicar su octavo disco, un trabajo muy elaborado, directo y vibrante como broche de oro a esta pues historia musical de más de 20 años en la trayectoria musical de E.H. Sukarra, una banda que comenzó en el año 92... ...con su primer trabajo llamado igualmente que el nombre del grupo... ...E.H. Sukarra... ...en el año 1993 sacarían en LP y en CD... ...el álbum Irtenbide Bakarra... ...en el 94 llegaría el Garayen Labrintoan... ...en el 96 Urasutan... ...en el 99 Sua Urchean... En el 2002, Galchay Learen Egunak, y en el 2008 llegaría el álbum en directo Susenean. Cinco años más tarde, en el 2013, acaban de publicar lo que es este nuevo trabajo titulado uña con temas como las que acabamos de escuchar, Asken Vistan Leak, tema que abre el álbum, el tercer corte del álbum Gorde, y ahora nos vamos con otro de los temas también incluidos dentro de este nuevo trabajo, el tema Emengaudé, quinto corte del álbum, novedad por supuesto aquí en Euskal Música esta semana. Música Son los que se incluyen en este nuevo trabajo Gran trabajo para esta banda Para EH Sukarra Que lleva un montón de años en esto de la música En el año 92 editaban su primer larga duración En el 2008 editaban su último trabajo en directo Y ahora regresan al panorama musical Con este álbum de 10 temas Uiñak Temas como Asten Mistan Leak El Carri Gorde Uin Urdiñak gaude Sure Echeco Lioak Loturak Gure Lorateguian Condena Tuak y Oraindik Visi Naish, esos son los 10 temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo para esta banda Para la banda de Eibar E.H. Sukarra Seguimos con otro de los temas Que también te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Vamos a ir terminando El repaso que hemos dado A este nuevo disco Cuatro de los 10 temas Hemos escuchado Hemos disfrutado El tema Asken Vistaleak like", Tema que abre el álbum El tema Gorde Tercer corte del álbum El tema que acabamos de escuchar El quinto corte del álbum En Menga UD. Y ahora nos quedamos Con el octavo corte Ya para cerrar Este repaso que hemos dado Esta novedad Aquí en Euskal Música En Berriozar y cada jueves ya sabes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo sábado de domingo fin de semana en redifusión de 7 a 9 y media de la tarde noche eh sucarra uñac otro de los temas gure lorate guía besotan ni ganacen saititu dan va han Mazustraitzen zaidan lora tegieder bat Milakak kolore bere izi ditzake Zure begien lehizean Talikore zapore goxoenak gazta Zure azale zean Betalo artean kulukatzean Gerezi gorriak belarritik zintzilikat Zaroko magiata da Berritzen ditazuna Loregien babe zean Lastan bat karbatek Airean jarditzake Bolen hau txendi dirak zurea basnasian ekibiri villak uda dira minaisor tu sintue egalgabeko hasia Tuzintuen Egalgabeko Azia Zuzara Iezkortzen Nauen egulatzen Lilia Zuzara Iezkortzen Nahuele gu lilia mejor forma que terminar el repaso al nuevo disco de EH Sukarra con una de las baladas que solo ellos saben hacer la banda Eibarresa EH Sukarra Bure Lorate Giac sonando partir la sintonía de 100.8 en la sintonía de Berriosario y Ratia por supuesto en el programa Euskal Música dedicado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria Recuerda al disco Ya lo tienes en la calle Uñac Nuevo trabajo Esperadísimo Nuevo trabajo Para esta banda Para EH sucarra Que después de grabar Ese álbum en directo En el 2008 han decidido sacar 10 nuevos temas para que los podamos disfrutar, para que los podamos saborear y esperemos que dentro de poquito, eh, pues, eh, estén ya presentándolo por toda Euskal Herria, este nuevo trabajo encima de los escenarios. Dejamos la novedad de la semana, EH Zucarra con el álbum Uñak y nos vamos con la gente de Iruña Gaur-Es. Lleva ya unos meses, con lo que es su primer larga duración, llamado igualmente que ellos. Ya sabes que este primer trabajo de Gaur-Es contiene dos temas nuevos. Los demás están incluidos en las maquetas que sacaron en el 2011 y 2012. Dos maquetas que solo pues las podías conseguir a través de Internet, a través de su página web. Vamos a escuchar uno de los temas, el tema Ichoiten, tercer corte de este Segundo corte, mejor dicho, de este nuevo trabajo, primer trabajo, para esta banda de iruña, Gaur es... ¡Gaur! ¡Gaur! Es una banda que comenzó su trayectoria musical en Iruña Pues en el año 2005 Y después de varios cambios en la formación Actualmente la componen el grupo Idoi a la guitarra, Sabi al bajo Alfredo a la guitarra, Yulen a la batería Y Yule a la voz Hay que decir que el disco que estamos escuchando Es fruto de dos años de trabajo Y las letras abordan temas existenciales Con destellos de crítica social Y relaciones personales La grabación ha sido llevada a cabo en Estudios en Camp de la mano de Alberto Porres durante junio del 2011 y noviembre del 2012. Hay que decir que hay colaboraciones en el disco como por ejemplo en el tema Encaures, ha colaborado Jorge Cordón al teclado, Y el diseño del disco ha sido realizado por Xavier y las fotos son de la banda Caures e Ichir Machain. Hay también que comentarte que el disco contiene asimismo el vídeo de la canción Eshin producido por Xavier Unanua y grabado en la Casa de Cultura de Irutsun en agosto del 2012. Como puedes comprobar, un álbum repleto de grandes y buenos temas. 10 temas son los que se incluyen, ocho temas eh, sacados de las dos maquetas anteriores y dos temas. Temas nuevos. Vamos a escuchar otro de los temas del disco, nos vamos con el tema Amedchak y con él nos vamos con la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana.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 Nos vamos a rápidamente con la agenda de conciertos y con las noticias más destacadas de la semana. Comenzamos con esto último, con las noticias más destacadas de la semana. Y comenzamos con el Ariku Rock 2013, que se celebrará el próximo 25 de mayo en la localidad Navarra de Ansuain, con barricada, tracción, porco bravo, gaures y el avispero. Hay que decir que este año cambia de ubicación del parking del polígono industrial de Ansuain, frente a la sede de la sociedad Arriculunca se mueve más al interior del polígono, concretamente en la parcela existente entre las calles Berriozar, Larrazco, berrioplano y Berrio Biden. Y nos vamos con el grupo de Leyoam, con el grupo vizcaíno Strict Nina, que acaba de publicar su primer trabajo de nombre Rosebud, compuesto por 13 temas de punk rock con influencias variadas de grupos como Curaya, Dud o Corazón del Sapo, entre muchos otros cuyas letras están tanto en euskera como en castellano. En la página de la banda se puede descargar el disco gratuitamente y hay que decir que la semana que viene presentaremos algún tema del primer disco aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia. Y nos vamos con la agenda de conciertos para los próximos días, un concierto para mañana viernes 19 de abril, en el Aquelarre, en la chantrea, a partir de las 8 de la tarde, estará la banda de Iruña, Las Valium, y el sábado 27 de abril, en la carpa de Anshwain, dentro de las fiestas, a partir de las 10 y media de la noche, estarán las bandas Punto Crítico, Neques y Raperos de Maús. Música Y nos vamos con las fiestas de la chantrea Vaya pedazo cartel que tenemos Para las fiestas de la chantrea Ya que tenemos en un montón de sitios En Cupula, en Festa Lecu En Espronceda de Torruidea En el Bar Aquelarre En Unai Chocoa En La Peña, en la Plaza de Azcaba En el Festa Lecu, bueno, bueno, bueno En un montón de lugares, en cualquier rincón De la chantrea te vas a poder Encontrar esos conciertos Música Esos conciertos que te vamos ahora a dar, eh, comentarte que para más eh, exactitud, para que los puedas ver mejor En la página musicaentune.blogspot.com, en el blog de Euskal Música ya tienes colgado el cartel Pues para que puedas saber dónde vas a poder ir cada día Comenzamos con el martes día 30 de abril, donde a las 9 y media estará tocando Koush ...en uno de los eh, lugares... ...a las nueve y media en otro de los lugares... ...estará actuando Afu... ...Mi Primo El Chicharachero... ...y Revolutionar Brothers... ...y a partir de las 11 de la noche... ...en otro lugar de la chantrea... ...estará DJ Kirikol... ...DJ Xavi de Batzer... ...y DJ Íñigo Arriza... ...y a las once y media en otro de los lugares... ...estará la formación Los Habituales... ...el miércoles 1 de mayo... ...a la una de la tarde... Abrirán cartel las habaneras A partir de las 4 de la tarde Estarán Amaraun A las 6 estarán 7 balas Legañas en las pestañas e impacto A las 6 y media Duo Imperial eh, Un grupo de mexicanas A las 8 la jodedera A las 8 y media Tantaka A las 9 y Raperos de Maús Y a las 12 de la noche DJ Dodon Nos vamos hasta el jueves día 2, donde a las 7 y media tendremos Jazz, a las 8 y media Jan Session con Estupenda Jones, a las 9 de la noche estarán las Valium y la formación Gravel Test. El viernes día 3 Tendremos a partir de las 4 de la tarde El show de Luciano A partir de las 8 de la tarde versiones A las 9 y media estará Escapada Ashken Oyu y la formación de Deraleo, a las 10 Código Habana Y a las eh, misma hora a las 10 de la noche Estarán Lejotican Marianitos Fly y DJ Jotacho También a las 11 de la noche estará Bord, a las 11 Rock Concertuad Y a las 12 de la noche Motobomba y Maritrini Y nos vamos con el sábado 4 de mayo Donde a las 8 estará Calduac, a las 8 y media Chimeleta, a las 10 Sabotage, eh, Cop y DJ Oscar Y a las 11 de la noche DJ Panchinón DJ Nule y Rubén de aldacana Así que esos son los conciertos que vas a poder disfrutar Eso sí, te decimos las horas, pero los lugares pues como son en cada sitio uno Pues eh, en el vlog de Euskal Música eh, Ya lo tienes eh, colgado para que sepas eh, en qué zona toca cada grupo, en qué lugar, qué día y a qué hora Dicho todo lo que va a haber en las fiestas de la chantrea Acabamos las noticias más destacadas de la semana Acabamos la agenda de conciertos Y nos vamos con ellos Nos vamos con Legañas en las Pestañas Porque ya tenemos por aquí Por Berriozar y Rotia Por el programa Euskal Música A Arcaich, a Ivonne y a David Los tres componentes de la banda Que nos van a venir a presentar y a hablar un poquito De este nuevo trabajo Negocio Animal Y un poquito por supuesto De la trayectoria musical de Legañas en las Pestañas <música>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 Iosita bikes de cartón, pa escucharle a mi vecino en mi salón Pero hay que estar contento, soy un tío afortunau 30 años estaré hipotecau Sarri, sarri, sarri, Ciudad, obras no visto nada igual, con eso sus placas se cargaran Benudo mamoneo, lo que nos han robau, esta puta cuadrilla de txufaus Pachadas de ladrillos eta biques de cartón, o escucharle a mi vecino en mi salón Pero hay que estar contento, soy un tío afortunau, 30 años estare hipotekau sarri, sarri, sarri, sarri, sarri guren, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri guren Sarri, sarri, sarri, sarri guren! En Egoes! Sarri, sarri, sarri guren! VPO! Sarri, sarri, sarri guren! Vivienda para te! Encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico Para Legañas en las pestañas Una formación de Irunia que acaba de publicar Lo que es su nuevo trabajo discográfico Negocio Animal, en el cual te puedes encontrar Nada más y nada menos que 13 temas Para hablar de este nuevo trabajo discográfico Tenemos a los tres componentes de la banda Arcaich, Ivonne y David eh, Gabón, buenas noches bon. eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito Si os parece de los inicios de la banda Cuando se forma, cómo se forma Legañas en las pestañas Pues a ver, esto eh, Pues por el 2008 Bueno Que bueno, que no teníamos tampoco ningún conocimiento musicales así, más que lo que habíamos mascado, pues, así, ¿no? De, de oídos y de escuchar ahí... escuchar, y, oye, pues empezamos, Ivonne y yo, Ivonne con el bajo, yo con la guitarra, pues a tocar eh, así, a improvisar, pues, escorbutadas... Eh... Sí, haciendo versiones al principio, pues, eh, bueno, pues, eh, un día en casa de Arcae, he hecho otro en mi casa, tal, hasta que, bueno, nos echaron de casa porque uh -huh. no... Y bueno, pues poco a poco contactamos con, con ibáñez pues que era colega también de toda la vida, que pues había dejado el grupo de Andaba y tal, y bueno, pues empezamos los tres y luego pues con Neneco, también pues a cantar, que es pues, colega de, de Arcaids y de la cuadrilla de toda la vida, y bueno, pues poco a poco nos fuimos juntando y bueno, y así los esos cuatro grabamos la, la, la maqueta que sacamos en el 2010 y... Y bueno, pues a raíz de la maqueta pues ya ha habido cambios y, y bueno, ahora somos tres. El nombre de La Legañas en las Pestañas, ¿cómo surge? ¿Os levantasteis un día con La Legañas en las Pestañas y que ¿se va a poner este nombre al grupo? ¿Cómo surge más bueno, pues, ¿Cómo? No, muchos días nos hemos con La Legañas en las Pestañas. <risa> Esto fue un poco idea de Ibañez, ¿no? Que sí, ocurrió sí. sí. sí. y pues bueno, pues empezó así, así surgió. Fue, so, eh, bueno, un nombre gracioso, ¿no? Algo... Y bueno, pues eh, también buscar un significado, ¿no? De, de pues bueno, el, el no querer ver la realidad, ¿no? De gente también, ¿no? Pero bueno, más que nada era porque era un nombre gracioso. Eh, los componentes de la banda venís de otras formaciones, es con en las pestañas, como comenzáis en esto de la música. Pues David, bueno, hablan. <risa> Yo soy nuevo. <risa> Yo sí que tenía alguna experiencia con algún otro grupo, pero ya hace muchos años. Es más, tocaba la guitarra en Ziricatu. Y bueno, en el 2011 empecé a tocar la batería, de hecho con los legañas empecé a tocar la batería, yo nunca había tocado la batería Y bueno, empezamos a probar un poquito, poco a poco le fuimos cogiendo le fui cogiendo el, el gusto y el tino Parece que a mis compis les, les, les molaba y hasta ahora, <ríe> día a día mejorando lo que... O sea que has cambiado, has cambiado como quien dice, el instrumento... Sí, sí, sí Nunca había tocado, pero siempre en los grupos que he estado, eh, sobre todo, pues bueno, cuando faltaba la batería me ponía yo y... O sea que os engañaron, ¿no? Y te engañaron, te engañaron los demás componentes a la hora de... Tiene bueno oído, también nos aconseja eh, o sea, que ya controlé un poco... Eh, ¿Por qué os decidisteis por este estilo de música a la hora de formar la banda y no otro? ¿Es con el que os identificáis a la hora de escuchar eh, música en vuestros ratos libres, como quien dice? Sí, bueno, no sé. Yo, por mi parte, es la la reivindicación de siempre de de tú mismo, ¿no? Es no rebajarnos a ningún a ningún tipo de pues managers, productoras o bueno, con lo que llamar, no sé, uh -huh. es el hacértelo tú mismo, distribuirlo a nosotros, grabar lo que nos gusta, como nos gusta y sin que nadie pues nos sí. diga lo que tenemos que decir, lo que no, eh, decimos lo que nos sale y uh -huh. es nuestro nuestro aporte que hacemos, ¿no? A, pues, a denunciar lo que vemos todos los días, ¿no? Eh, hace dos años editasteis una maqueta que se podía pillar por 3 euros, si no mal recuerdo. Eh, contarnos un poco qué tal se vendió la maqueta, eh, qué temas contenía, qué aceptación tuvo ante el público... Y bueno, aceptación pues como maqueta, pues como primera maqueta de un grupo que sacaba la primera maqueta, pues, pues, eso, pues a un precio módico, uh -huh. sin mucha experiencia musical, pero bueno... Para ser la primera... Era ya. un poco básico, un poco... Pero bueno, eh, pues empezamos ahí... Pues era el, no, el... no suena mal. Era... <risa> bueno, Maqueta, que eran 11 temas, ya es como ya, si sí, sería sí, un disco, sí, ¿no? Sí, sí, Digámoslo sí. así. Eh, ¿Qué diferencias encontráis desde cuando comenzasteis con Legañas en las pestañas, hace ya ¿Sería, sería 2008, 2009, por ahí, sí. eh, hasta ahora? ¿Qué evolución? Es? Hombre, evolución. La evolución personal, tanto a la hora de hacer letras, a la hora de instrument instrumentalmente también... Y se ha madurado un poco, ya las canciones son un poco más curradas, ¿no? No son tan planas como podían ser en la maqueta, o, bueno, pues se trabajan un poquito más, ya, pues, pues en este en este CD hay canciones, pues, que llevan, pues, casi tres años, que llevamos ensayándolas, o sea, que son, bueno, dos años, así... Hay canciones que pues, pues ya están muy machacadas, ¿no? Entonces, bueno, pues vas viendo lo que, donde, lo que puedes cambiar o muy muy a, a regañadientes por mi parte, porque yo soy muy de, de, no, de no complicarme mucho la vida. Pero bueno, la verdad que queda... O sea, pues cuando te curras un poco más un tema, que da, uh -huh. el resultado es mejor. Eh, hablando ya de lo que es este nuevo trabajo, en el negocio animal, ¿cómo fue el proceso de grabación un poco del disco? Pues el año pasado, eh, 2012, a mediados de junio, decidimos sacar eh, dos canciones, grabar dos canciones, de cara a, a movernas un poco por San Fermín. Uh -huh. Decir que entonces estábamos dos guitarras, Xavi y Luce, eh, era el otro guitarrista, Y en esas dos canciones, que es eh, la de Sarri y Negocio Animal, eh, eh, toco él, toco Sari. Eh, uh -huh. Entonces luego ya Sari sa, sa, salió de la banda y ahora mismo estamos los tres. Un bajo, eh, guitarra y batería. Y eh, los tres hacemos los coros. Es decir, que esa de Sarri es la de construcción masiva. Construcción masiva, <risa> sí. Igual la gente mira Sarri y dice, coño, esto no está. Es versión está... del mítico Sarri, Sarri de... De Tuchas, de, de, de Maitals. El cambio que habéis dado de un cuarteto a un trío se os ha notado mucho a la hora de seguir componiendo canciones? No, bueno, es que eh, cuando se fue sabía, esta, o sea, estas canciones ya las teníamos, o sea, no, no hemos sacado ninguna nueva desde que se fue él. Y el cambio, pues bueno, pues eh, bueno pues una guitarra menos, ¿no? Pero, Sobre todo en directo pero... sí que se puede notar el vacío de una guitarra. Eh, de cara al sonido, de cara a un escenario tres tipos o sea, ahí dándole caña, a mí personalmente me gusta bastante más, mm -hmm. eh, no sé. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? ¿No sois de colaboraciones? Pues sí, hemos... Fermín Valencia ha intervenido en la de... hemos hecho una versión de Navarra tiene cadenas y pues eso, contratamos con Fermín Valencia y nos he hecho una manilla, una, una gran mano. Una manilla, <risa> eh, eh. Eh, ¿Qué queréis expresar con estos 13 nuevos temas? ¿De qué van un poquito las letras de las canciones? Pues ¿Con va. qué nos metéis? <risa> Pues, todo, ¿Con quién no nos metemos, yo creo? O sea, yo creo que abarcamos a, a, todo el abanico de pues, todo lo que tenemos. pues eh, de, Empezando de la primera, pues de los piratas, ¿no? pues de toda la manipulación de, de la prensa. ¿no? como eh, Te hacen... O, o no, por lo menos en nuestro caso no nos quieren hacer creer que, que los atacados son los que atacan. ¿no? O, no, no, aquí, pues el tema de piratas, los piratas son los pesqueros que van para allá con toda la... Con, con, con toda la escolta que llevan, ¿no? Con toda la, con toda la armada que van a ir detrás para pa, pa robar a esa gente pues lo poco que tienen, ¿no? Y pues desde piratas, desde negocio animal, pues pues el maltrato a los animales, ¿no? En circos, en los zoológicos, ¿no? Como se tiene para pa el capricho del de, de ser humano, ¿no? De que pueda verlos encerrados, o que... ¿no? Mm eh Amorrua, eh, pues bueno, pues un poco de todo, pues el tema de los que eran navarra en Pamplona eh, se plasma en la tercera canción Amorrua, es en euskera. Mm. Tenemos tres, de 13 canciones, tres canciones en euskera y en una de ellas pues queremos plasmar un poquito pues eh, la fobia o la, el odio que hay hacia nuestra cultura y hacia nuestro idioma, ¿no? Eso se plasma en la, en la tercera canción uh -huh. Y un poquito pues, pues Con todo el la... El disco que habéis editado es un disco conjunto Me explico, al componer la música Las letras de las canciones Las componéis juntos, cada uno trae Una idea en el local y ahí las juntáis Básicamente cada, eh, Bueno, principalmente Iván trae la letra Y luego pues lo que vaya surgiendo En el local de ensayo Y al final pues lo que sale eh, pues, Buscarles ritmos que pues, Se le sacan arcaes y pues, Se retocan luego entre todos o Pero... Normalmente Ivonne pues, es quien hace las, las letras Y luego, pues entre los tres, en este caso ahora Pues uh -huh. vamos dándole forma eh, Negocio animal, título del disco ¿Qué quieres expresar con esta con este nombre al disco? Eh, bueno, pues es, eh, lo que te decía antes Es denunciar, ¿no? El, todo el negocio que hay de en torno a los animales, ¿no? El, pues desde los circos Desde... Uh -huh. Pues eso, pues el el, el... el enriquecerse, ¿no? El, el hacer negocio con, con, con animales, ¿no? Con... con uh -huh. Con, la, con el encerrar, tener animales encerrados, ¿no? En, en, en cárceles, ¿no? Pues en, y, bueno, pues privarles de, de, de todo, desde anularles sus instintos naturales, ¿no? Pues que desde enseñarles a que den la mano, a que te pasen una pelota o, o bueno, meterle la cabeza dentro de un cocodrilo, ¿eh? ¿qué, ¿Qué se hacer, no? <risa> El, el reírte, ¿no? Sí, sí. Es reírte de los animales, la tortura que pueden recibir y están recibiendo por parte de las farmacéuticas también. Bueno, pues pues contamos un poquito lo que lo que pueden a los animales en ese caso, a la hora de probar vacunas, probar los medicamentos las torturas uh -huh. que reciben y He visto por internet que tenéis bastantes vídeos de conciertos subidos por plataformas como puede ser Youtube, eh, algún vídeo de algún concierto que bueno sigáis recordando, que fue por ejemplo, yo que sé, el más redondo que os salió o, o el que habéis tenido alguna anécdota más así... Yo creo que bueno, el más redondo no, pero yo creo que todos nos, recorda, nos recordamos el de Galduro, ¿no? Sí, <risa> ese fue, ese fue ahí, una experiencia bueno Bueno, yo como conciertos, todos cada concierto en ese punto, ¿no? Tampoco... Sí, he estado pues el de, en, en Saraitzu también el año pasado, pues eso también fue bueno, sí. en, eh, cuando estábamos con la anterior formación, con ibáñez y con Eneko, en, en Zaraud, que estuvimos también, aquel fue... Era nuestra primera experiencia que salíamos, ¿no? Hasta todos habíamos tocado en Iruña y, y no nos... o sea, no habíamos salido fuera. Y aquel también fue una experiencia así guapa. Y no sé, pues lo que dicen, pues creo que todos tienen su punto de, pues bueno, de, de recordar ahí una buena furga. Eh, antes de seguir con la entrevista, ¿algún tema que queráis que pongamos? ¿Alguno que más os guste o que...? Ah, pues el negocio animal, uh -huh. que es título. A... El título. Seguimos con la entrevista que bueno, que estamos manteniendo a los tres componentes de la formación Legañas en las Pestañas. Eh, hablando un poquito ahora de los directos, habéis estado ya actuando en bastantes lugares, eh, contarnos un poco esos conciertos que habéis realizado, qué tal la aceptación han tenido ante el público. Bueno, pues de todo ha habido, ¿no? Ha habido donde ha habido gente que ha estado ahí, ¿no? de Serbella y en donde pues eso pues donde estábamos nosotros está. donde nos, sí, nos hacía una plaza en un momento pero bueno a gusto oye, o sea. sobre todo cuando tocamos en bares y sí que la gente responde claro, bueno. sí, la aceleración es buena porque al final sí, claro. eh, es gente conocida son colegas y, y tampoco nosotros no vamos de sobraos oye pues somos lo que somos y es lo que hay ya claro. bueno pero la gente en bares sí que sí que suele responder y no gente solo conocida sino que bueno gente que igual nos ha escuchado pues pues eh En algún otro programa o en, o en internet la gente se, se empieza a rimar ¿eh? y en bares la verdad que estamos contentos porque porque bueno estamos tocando en bares de, de caldera por ejemplo hace poco tocamos en, en el garasi y bueno la verdad que la gente respondió bastante y luego los del barcos pues, pues pues eh, se quedaron contentos, vaya. ¿eh? ¿Cómo es Legañas en las pestañas encima del escenario? ¿Qué repertorio tenéis, más o menos? Pues ahora mismo, pues sí. Tenemos un amplio repertorio, ¿verdad? ¿eh? Ahora, ahora mismo sí, ya se nota que con dos maquetas que tenemos o con dos discos que tenemos, tenemos, uh -huh. joder, pues, pues estamos tocando ahora mismo en torno a unas 25 25 temas. Entonces, pues bueno, podemos llenar una hora y media o hora... Hora y cuarto, fácil, ¿eh? Uh -huh. Más versiones que hacemos para animar a la gente, pues, versiones conocidas, eh, la gente se anima, entonces, bueno, pues yo pienso que la fiesta es bastante buena, ¿eh? Uh -huh. Eh, contarnos un poco los conciertos que tenéis, las próximas bueno. fechas, que según he visto tenéis para dar fiestas de la Chan, dentro de poquito, sí. y luego por ahí, ¿algún otro concierto por ahí tenéis? Pues sí. este sábado tenemos en Noain, un, nos hemos juntado unos cuantos grupos, y un poco pues así ambiente familiar o gente conocida, pero bueno, está abierto las puertas al que quiera ir, y ahí pues estaremos con Cagando Blando, eh, bueno, Los Fiemos, Atrincherados, atrincherado, Tarrús, sí. Calandracas, me ¿no? parece... Somos todos eh, miembros de, del colectivo Muerta del Papa y el Gobernador, estamos ahora pues preparando algo pues para sacar para este verano así, entonces es como para dar, bueno, pues, eh, pues darle un tironillo ¿no? A, para sacar el proyecto este que tenemos para ahí. ¿El, que ¿El proyecto en, en qué se van basa más o menos? En, en un CD, sacar un, un disco. recopilatorio de Pero canciones con diferentes con, grupos. Y... Como, como se han sacado antes pues, el antitaurino que salieron y bueno, pues ahora hay también otra idea pendiente y, y bueno, pues queremos sacarla ya... Para este verano, así, que salga la luz. ¿no? ¿Con gira o con conciertos así sueltos? Como pues eh, algo hay, pero bueno, todavía no seguro, o sea que no va no a salir el bocazas que ha <risa> hablado. <risa> ¿no? sí. sí. El próximo día uno, eh, en Fiestas de la Chan, como bien has dicho, tocamos eh, en la Plaza Cascayuta. En Cascayuta, no? Entonces, eh, bueno, pues esperemos también que la gente se anime, sí. siendo fiestas, las primeras fiestas, que haga buen tiempo, uh -huh. y intentaremos darlo todo para que la gente nos vaya conociendo y... Ahí vamos a estar eh, con impacto, sí, sí. Eh, con malas trazas, no sé si... y con siete balas. Uh -huh. sí. Porque se lo han montado bien, ¿no? Este año los de la chantrea. Hay conciertos en todos los sitios. Se sí. trata de también por toda la chantería, bueno, pues sí es. ir dándole ambiente bueno. al barrio. Eh, de los 13 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más ha gusto lo habéis compuesto o el tema que una vez sacado el disco, pues mejor os ha quedado, por ejemplo? Pues aquí igual tenemos <risa> le, diferentes opiniones, sí, yo creo, sí, sí, porque... Sí, sí. Yo así que mejor ya quedado así, igual, la 5, la 5 me gusta, la de, la de sois los mismos perros, esa... A mí esa me gusta mucho, pues sobre lo hemos metido ahí un toque de armónicas y que nos uh -huh. que nos la grabó Sabi Luce, que era la, la, la guitarra que, que se fue. Esa... Sí. Y, bueno, si es una, yo esa. <risa> A mí yo... esa me gusta también y Por de, decir algo, pues me gusta la 3. La 3 es una canción que... La, es la que, que, eh, que canto yo. <ríe> es la única que canto yo. Después sí que hacemos los coros también en, la, en el resto. Hacemos los tres conjunto yo, hago con, con Arcaids. Y esa canción eh, me gusta personalmente porque le da un poco un punto heavy al, a un disco punky. Eh, uh -huh, es claro. la única canción que se sale un poco igual de La Orma, ¿no? Eh, decir que yo punky, pues no no soy. <risa> me gusta la música, pero sobre todo me gusta la música heavy mm -hmm. y, bueno, eh, es lo único que he podido. Más así que tal... A, más que tal... No, su, su de, perdón, el subalvulado de escape, le hemos dejado sí, ahí que se un... explayó un poquito con <risa> el sí. Me había tirado la, la siguiente pregunta, porque hay uno de los temas que es completamente, bueno, digamos así, diferente al estilo de música que hacéis. Y en ese caso da 3, es, ¿verdad? Es, sí, es. pues puede ser Yo siempre he escuchado música heavy Siempre he hecho música heavy en este caso Y bueno, pues pues aquí hay que respetar Que el grupo ya estaba hecho cuando yo entré Me dieron la oportunidad de, de empezar a tocar Un instrumento que era la batería Que yo no tenía ni idea Y bueno, pues... pues han, no, es, no, es, le a, es, no le vamos a obligar a que se ponga cresta pero... Porque no tengo pelo lo primero Para ello, veo pero, pero bueno, por lo menos, pues... Eh, decir es que ricazco por eh, <risa> por la moldarosa a a lo menos en esa canción pues yo pues me quedaría con la de Latinoamérica porque me parece que es una canción que con una buena introducción que tiene igual la más completa de cambios bueno pues Latinoamérica digo pero bueno es la, el título es Resiste indígena la última la última uh -huh. y eso pues a nivel de letra cambios musicales y así pues un poco completa Pues un poco como a mí me gustan las canciones que tengan un poco más de tallicos, así de escurrada, más cursilería. Eh que ha sido para Legañas en las pestañas, lo mejor y lo peor de la trayectoria musical. Bueno, pues bueno, yo creo que es todo esto, ¿no? o sea, sí. pues desde estar hoy aquí hasta uh -huh. bueno, pues eh, cada tarde cuando ensayamos, pues, eh, pues eh, las cervezas que echas ahí Están un rato a gusto y uh -huh. yo creo que es eh La filosofía del grupo es esa, ¿eh? es el pasar buen rato, eh, si llega un día que no es pasamos buen rato, pues bueno, habrá que plantear, pero la, la idea es pasarlo bien, disfrutar con esto y, sí. y yo creo que es una lo más que sacamos. La ¿eh? válvula de escape también después de toda la semana currando, en mi caso y demás, pues bueno, pues el desahogo, ¿no? el desahogo de ir, de hacer lo que nos gusta y, y después, pues bueno, si hemos podido grabar, pues grabamos y podemos tocar por ahí, tocamos. Pero por lo menos, pues bueno, es un hobby que uh -huh. yo creo que tenemos los tres de, la, de, de, de música, de escuchar música y de ahora hacer música desde desde chiquis y, uh -huh. y la verdad que estamos contentos. los eh, discos lleváis, los dos autoproducidos por vosotros, eh, no queréis llevar a ninguna discográfica, no tuvisteis la oportunidad, no queréis, queréis hacerlo por libre... Pues yo creo que ni hemos tenido la oportunidad ni, sí. que, ni querríamos, que, sí. porque al sí. final eso es, pues no sé, o sea, tampoco sé cómo funcionan las discográficas, pero me imagino sé qué será, pues al final rebajarse a, a muchas de las condiciones de las que te ponen que te ponen sí. ellos y... Sí, porque bueno, vemos que, bueno. vaya, que nos vemos capaces de, de, de no depender de nadie, de hacerlo nosotros ¿Paste? a nuestro aire, sí. de hacerlo a nuestro gusto y sin que sí. nadie nos... Eh, pueda cortar según qué cosas o y sobre todo que, que nosotros esto lo tomamos como un hobby o sea no, no como un negocio no queremos ganar dinero con esto o sea al revés pues sí es, pero, so, solemos, pero, solemos perder dinero pero, pero, pero o sea lo, lo hacemos con gusto intentamos perder lo menos posible eso es Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues lo hemos dejado en, yo creo que en prácticamente todos los bares de Iruña. Los bares así... Sacana también está. En los diferentes bares de Sacana. al luego bueno, pues, Distribuido Arvizu Internacional. Sí. Tenemos sí. en Sorincale. Y luego en Madrid nos cogieron también. En, bueno, ya salen en el disco. En uh -huh. Mala Vida, que es un general y Luego eh, Distri Maligna y Residen Resistencia Vegana. Nos, uh -huh. nos cogieron. Y bueno, pues... Eh, Queremos extenderlo pues, eh, bueno, pues, prácticamente a... Bueno, pues, todo, el y, bueno, todo el Estado. Bueno, todo el Estado, a Euskal Herria, ¿no? Moverlo, claro. y bueno, pues por donde podamos. Pero bueno, promoverlo nosotros o por medio de colegas o mm. y, sabe, en bares, así. Eh, ¿Cómo se puede contactar con legañas en las pestañas a la hora de realizar un concierto o a la hora de hacer algo con vosotros? Pues eso, bueno, hay un Facebook. Eh, sí, en... pues mediante Facebook. Tenemos una cuenta de Hotmail también. Y luego, pues, en el... En el disco aparecen los teléfonos también. El Facebook es Legañas... Eh, Facebook, Legañas en las pestañas. Legañas en las pestañas. Ahí aparecen nuestros contactos, aparece mm -hmm. en fotos, aparece nuestra información, nuestros fetos. Y, y vía hotmail, y, pues, y sería... Y nuestras miserias también. ruido arroba, hotmail.com Esa es la pregunta que yo quería haceros en YouTube, en todos los sitios. Ruido corrosivo, en vez de Legañas en las sí, pestañas. Sí, pues, era como buscar un nombre ya porque no os permitía poner la e. La e, ¿no? la e, sí. La verdad que es que es, pero cristo. bueno, buscar un poco también que pues también lo que representa, ¿no? Lo que es, pues al final sí. oye, pues, muchas veces ve y muchas veces a que no le gusta pues le le co le corroe un poco los oídos. <risa> una vez eh, que ya tenéis el disco en la calle, bueno, ya dos discos en la calle, eh, qué proyectos tenéis a partir de ahora? Pues yo todo. yo quería grabar un vídeo, pero no lo habtaba <risa> de Pero, sí, bueno, sí pues bueno. un vídeo grabar pues ahora sí ahora sí que podemos grabar un vídeo nada que tenemos ya el disco en la mano se podría grabar un vídeo y sobre todo ahora pues moverlo un poquito hemos estado Un sacamos el disco Hemos parado un poco por diferentes motivos Vacaciones, curro y demás Y ahora pues eh, realmente es cuando eh, Hace un mes y medio Dos meses ya tenemos el disco en la mano Pero realmente es ahora cuando lo empezamos a mover Con conciertos Y, y, con, sí, sí, sí. y con estas cosas que, que decir, ahora que he dicho lo del vídeo Que anda rulando por ahí en internet Un vídeo de, de la canción de Sarri Guren De la construcción masiva Decir que creemos que ya sabemos que lo ha hecho Pero que no teníamos imputa idea que había hecho un vídeo Entonces que, que bueno que pero, es, pero, que pero también que, que es que Rick Ascol lo ha hecho Pero que, bueno, que, que no hemos sido nosotros Que pero, se la curra bien ¿no? lo o sea, lo algo, alguno, de esa, alguno de esa riguren Se sintió representado con la letra Y uh -huh. la verdad que está muy bien lo que ha hecho sí. sí, pues, eh, Aprovechó fotos que había en el MySpace eh, Pero eso que, que no hemos tenido nada que ver Sí, sí. Sí. Vamos si os parece a escuchar Un poquito los temas Para saber más o menos qué, qué queréis decir en los temas Un poquito cómo son las canciones Empezamos con el primero de ellos que se llama Piratas Pues a ver, eh, lo que te he comentado un poco antes Con ¿no? eh, esta lo que se sí. le quiere dar es eh, Denunciar eh... Bueno, pues todo lo que está pasando en Somalia, ¿no? En todo el cuerno de África uh -huh. como están yendo a arrasar con todo Pues pesqueros desde la otra punta del mundo, ¿no? Y, y bueno, pues esa pobre gente Que se están defendiendo con lo poco que tienen Pues, bueno, se les están machacando Pues, pues se les está a acertar y, y, bueno, pues han podido Eh, tía, levantar la voz y, y retener a gente E intentar denunciar, ¿no? Su, eh, bueno, todo atropello, así que Pues, bueno, pues Se les ha traído aquí, ¿no? A, a juzgar aquí, o sea que es, que es eh, una puta vergüenza, ¿no? Entonces, y luego tener que aguantar en la tele, pues eso, no sé, los piratas, piratas, piratas, o sea, a ver quién es el pirata, ¿no? Si el que está yendo ahí a, a robar o el que se está defendiendo de, de un atropello, ¿no? Y luego también eso, pues eh, pues con todos los, todos los residuos tóxicos, ¿no? Que están tirando ya, pues eso, pues están, bueno, están jodiendo, Contaminando ¿no? todos, las costas, sí. Voy protestar, solo nos defendemos de que nos vienen a robar. Nos llaman los piratas o marinos protestar. Solo nos defendemos de que nos vienen a robar. de que vienen a robar. de que vienen a Por nuestras costas nos tenemos que callar dejándonos su mierda y su residuo nuclear Andan nuestras cosas nos tenemos que callar dejándonos su mierda y su residuo nuclear La la la la la la la la, la nuclear Eh, luego vamos con el tema Amor Ruam. Pues eh, Amor Ruam esta es la canción que hizo David que se eh, bueno pues eh, de, de un poco con la con bueno, pues como está la el, el la us, el euskera, ¿no? El problema de la euskera en Rodeñiruña, ¿no? En pues, en nuestra ciudad, ¿no? De, de que cómo se le margina, ¿no? Cómo eh, la gente euskaldun tenemos que tener una vista de la hostia para pa ver en las señales euskera, ¿no? Como te lo ponen ya en distintos tonos, o sea, como bueno, eh, la política que, que se lleva con este tema. Pues lo, lo, lo, más de lo mismo eh, en este caso pues con el tema de, de la euskera y de nuestra cultura eh, pues, pues decir que, que somos vascos, que somos euskaldunes los tres además y denunciar pues el trato que estamos recibiendo aquí en Irviñarría o eh, Sobre todo en Navarra pues Que uh -huh. se respeta nuestra cultura Y más los políticos que están eh, Pues pues día tras día eh, Luchando en vez de por, eh, por Dar un empujón a la pues Están tirando piedras contra nuestra propia cultura Y también la de ellos eh, también la de ellos Porque ellos también son, muchos de ellos son navarros y Es que no entendemos esta, Este atropello <risa> God again today Destacar un poco también la de la de tortura, también tema en euskera, y pues pues eso, desde tiempos inmemorables, como se ha utilizado la tortura, hasta nuestros días, y si se sigue practicando con pues la tortura para ¿no? para, sacar, para llegar a los medios. A, a la, la, la tortura, el, el, el castigo, ¿no? Es el, el, la mala hostia que tienen ¿no? contra nuestro pueblo, ¿no? El, el, pues bueno, es el... el bueno, es nuestro pueblo contra la... el pueblo criminal, porque al final... Es la tortura impuesta por unos y recibida por otros. Pero es para intentar silenciar ¿no? lo que hay. ¿no? Entonces el, el, la mala de es Cago que hay que dejaros que, que... No, pues denunciando un poco. Bueno, y decir que hay tortura, que es que luego lo niegan y... Hombre, no, no, eso ya lo sabemos todos. Hay, claro, ya, pero bueno, sabemos nosotros, pero, pero desde, desde fuera, si esto no se comunica, si esto no se dice, si no se denuncia, pues la búsqueda de, de Ría, por ejemplo, pues, pues la tortura a ellos queda pues en la edad media, cuando realmente se está, se está haciendo ahora. Música The no. law Si os parece Del tema Navarra tiene cadenas Que es la versión No, por esto hostia, Agradecerle a, a Fermín Valencia Eso que cuando le planteamos la, la historia que teníamos ¿No? De sacar Una versión de su canción Él se ha volcado ahí Desde el primer momento Y dijo que No solo Le parecía bien Que de versionear O sea, de hacerle uh -huh. Sino que él colaboraba también Que él Pues eh, La cantábamos a dos voces O él participaba Y, y bueno Hostia, pues eh, Un honor eh, Alguien como Fermín Valencia Que Que eh, Nos eché una mano y, y bueno, ahora dijimos que, oye, que intentaríamos destripar lo menos posible esa canción, pero bueno, oye, no, bueno. hemos estado contentos y bueno, a ver, no, no sé si estarás contento también, pero <risa> esperemos que sí. Bueno, por eso es una versión. Dale da, da un saludo. A también. Van vestidos de chistera. Tiene esta tofa, azul rey Se mete contest en la barra, en el rey de Castilla mandó. Se los monarcas, pero nada. buenas son impuestas no del escudo son nuestras Navarra tiene cadenas por adentro y por sois los mismos perros otro de los temas también que se incluye en el disco quinto corte sí esa bueno con, con esa queremos denunciar el, el bueno que han intentado camuflar aquí esta, esta dictadura ¿no? que se lleva desde el 36 ¿no? y que bueno han intentado de democratizar o darle ahí un poco de pero que bueno que sigue mandando aquí los mismos y que uh -huh. y que bueno que son los mismos son los mismos perros de dice la canción y bueno que no, que no ha cambiado nada o sea que es que por mucho que hablan y que se llenan la boca de de los demócratas que son y de que aquí, aquí no ha cambiado nada, absolutamente nada. Sigue castigando en la calle a la gente, se sigue apaleando, se siguen cerrando ideas políticas, son los mismos, son los mismos. que ¿eh? lanzan desde el poder, nos dicen que está bien también lo que está mal, lo que queda dentro fuera de su legalidad. Que bien dominada tienen la situación, controlando radio, prensa y la televisión. Todo preparado para manipular, para ellos terroristas siempre son los demás. Iba para ir terminando con la entrevista después de haber escuchado alguno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este segundo trabajo eh, algo que me haya dejado ¿qué queréis decir? que os animéis a comprar el CD <risa> eh, bueno a venir a nuestros conciertos y sobre todo pues bueno y eh gente que es un poquillo macarra, que le gusta el punk rock y estas cosas, pues yo pienso que es un, un trabajo que, que les va a gustar. Pues Legañas en las pestañas, Banda Iruña, el 1 de mayo la chantrean, fiestas, gracias Esker en Casco por haber venido a y Ivonne, David, mucha suerte con el disco, que todo salga bien y que a ver si nos vemos pronto en algún concierto. Fiestas de Bernezar, por ejemplo. Es, igual, a ver, os podemos traer. Esker en Casco. Vale. Aún. América despedimos a la formación de iluña legañas en las pestañas y nosotros también que nos vamos llegamos al punto de las 11 de la noche si nos escuchas hoy jueves 18 de abril en riguroso directo llegamos a las nueve de la tarde si nos escuchas el sábado 20 o el domingo 21 de abril en redifusión eu música vuelve consigo la próxima semana el próximo jueves en directo el próximo fin de semana en redifusión con más novedades Con la agenda de conciertos, con las noticias más destacadas de la semana Y por supuesto, con todo lo referente a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Lo dicho, hasta la semana que viene, agurro